Sarandear. Munro. Pa, pa, na, na, to, carizo, potato, li, Escatimar. Chubasco de sentido. Pa, na, na, na, na. Bursaco. Deshuesar el pollo. Zanguango Arginina Turgente taxativo, zangano, Conocción Convulsión Sacudir Mondongo Hornita Soquete Estiércol cucitril El cimbronazo Un sacudón de sentidos Mateo pero Muy excelentes buenas noches, estamos desde Radio Nauta con otro cimbronazo en este lunes de posniebla ¿Cómo están todos? Acá mi nombre es demión Defino y estamos con las tres muchachas en un nuevo programa ¿Cómo les va, señoras? Bueno, mi nombre es Camila Cataño y me va muy bien La verdad, sorprendida porque eh, nunca hace mucho que no empezábamos tan puntuales Y además hace mucho que no estamos los cuatro juntos ¿Vos quién sos? Una, una invitada. Una invitada de honor. Un ente. No, pero de verdad. ¿Cuánto hace? ¿Tres programas? ¿Ya? Sí. Más tres o menos. Ya. Veníamos con caídas. Marti, vos qué decís? Hola. Yo digo hola. Hola sí. Martina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Perfecto. Saludamos también a Juan del otro lado del vidrio haciendo controles y perillitas. ¿Cómo andan? Perillita me encantó. Sí, sí. <ríe> ¿Cómo está pedido, Juan? Porque te podemos decir el perillita González. ¿Cómo? Bueno, el perillita para Ah, mira, sí encima pega. Muy bien. ¿cómo? Esperemos, esperamos que ustedes están, estén también como nosotros de este lado, aquí tan cómodos que estamos sentados. Eh, y como le decimos, compartiendo un nuevo programa de otro cimbronazo. que hoy tiene un tema salado para tratar que vamos a ir desgajando de a poquito a lo largo de la noche. Pero primero, anuncios parroquiales. Yo tengo un par de invitaciones, sé que ustedes tienen otros pares de invitaciones. Eh, yo los voy a invitar este sábado 4 de octubre. Baila y toca el ballet África Faré más Mito Cámara. ¿Saben qué es esto? Mito Cámara se llama. Bueno. Mito Cámara. Está todo re bien, pero me cuesta. Me cuesta. Debe Mito ser la, la tía de Benito. No, es un africano que toca el yembe y varias cosas como un zarpado. Y bueno, el ballet de África Faré es uno de los primeros ballet en Argentina de música tradicional africana. Y van a estar eh, cantando y bailando... En el Dardo Rocha A las 20 horas uh -huh. Es totalmente gratuito Así que ah, entonces sí. Todo aquel que no sepa nada de afro O sepa el guito y le guste puede ir a disfrutarlo Y que no se llame Benito Y cámara <risa> Y después eh, La semana que viene Igual lo podía decir el otro lunes Pero lo voy a decir este lunes Y el otro lunes Eh, se, estamos organizando la semana de la salud mental Porque el 10 de octubre es el día internacional de la salud mental Y vamos a estar haciendo movidas y charlas y, y marcha eh, Durante toda la semana, no, la marcha es el viernes Y va a haber una jornada en la Plaza San Martín Con talleres, intervenciones, bandas, un mural, radio abierta De 12 a 4 de la tarde Así que están todos invitados a Completita mar la fecha. marchar por la salud mental Hacia allá iremos. Acá Martina también va a comentar de una, cosa, una cosita más, ¿verdad? Porque lo comentaría sí. yo, pero tengo demasiada poca información. Teníamos, teníamos demasiada poca. El, eh, eh, sí, perdón. Puedo, puedo, si quieres, Ah, de eso mismo. Eh, A las 12 en Guajira, que es 49, 4 y 5, eh, va a estar la Chicharata, las Cocas y la Colgada de su Palmera y la Jarana Orquesta. Que son todas cumbias. ¿Alta fecha para pachanguear? Mm, una re fecha pachanguera. Lleva tus dedos en pistolita y hasta abajo. A descocarla Y también el mismo sábado de 6 a 10 en La Alborada, que es 58, 10 y 11, ¿no? Eh, ya lo vamos Desconozco. a colaborar bien. Eh, va a haber un tablado, un ensayo abierto de muchas murgas uruguayas, así que vamos a estar ahí. Entre ellas con la murga amiga de la radio... Como chimango. Sí, sí, la Bravo. Aplausos, bombos y platillos. Bueno, ¿alguna más? Por ahora no. Si alguien de nuestros oyentes quiere contarnos en qué proyecto se está embarcando o algún evento que sepa que quiera difundir, la página de Otro Simbronazo está disponible y nuestro aire, nuestras voces para desparramarlo. también, uno más de ahí de Guajira que está el palo, Guajira, tiene fechas por todos lados, está pleno Guajira el mismo sábado, pero más temprano o sea, vas tempranito te quedas a ver los Impescables y después te quedas a las cumbias, eh, a las nueve y media van a estar los Impescables eh, que hacen un humor muy divertido junto con una musiconga una música muy bueno, muy bueno bueno yo no tengo un aviso, pero tengo un saludo que hacer a mis dos entrañados amigos de la localidad de Villa Lisa los Mellizos Givert que están de cumpleaños hoy. Ah, Un saludo muy grande a para cumpleaños, ellos Cumpleaños los mellizos Arriba los mellizos Bueno, les recordamos por si alguien quiere llamar Que el teléfono de Radio Nauta es 4516917 Para todas aquellas personas Que se queden con dudas O quieran participar o acercar algún dato O simplemente saludarnos Pueden comunicarse por ese número Ahora El tema de noche es la muerte La tengo acá con muchas R's Por eso lo digo así El cimbronazo sí. de la muerte era hoy, se anunciaba en las redes sociales. Era violento, pero, pero real. Pero hay muerte, está No anchivas. necesariamente violento, claro. Vamos a alejarla a la bueno, de, pero de la, de la se muerte. muerte violenta, violenta es dejar de existir, me parece. La violencia es mentir. Ponele, ponele. Sí, ponle, ponle. sí eh, la ya, violencia ya hablamos de violencia, ya hablamos de mentir y ahora vamos a hablar de muerte. Así que eh, te, imita, te imita a que le esquivamos en general, ¿no? En la vida misma, ¿no? ¿Y por qué no seguir esquivándole? Y porque en algún momento hay que hacerse cargo, viste que Y en algún momento nos vamos a morir también Por eso, por eso hay que hacernos cargo Así que podemos ir a escuchar un temita Ya que decía temita Y nosotros arrancamos con todo Para no, para no cambiarnos los esquemas del programa, viste que está lindo Y vamos a escuchar música Y arrancamos con todo Con la consigna Respondan mientras tanto, mientras escuchan una buena canción La consigna de hoy es, eh, si bien es duro pensar en morirse, o bueno, eh, decir, bueno, si uno pudiera elegir cómo morir, ¿de qué manera te gustaría morirte? Sí, y además de, de ser duro, a veces uno siempre fantasea un poquitito. De, esto no me gustaría tanto, este de vez en cuando capaz que eh, un tirito ahí, ¡ah! de repente como que estaría bueno, ¿no? Como una vez. o a la noche quizás, fantasea con esta idea de cómo sería la manera más armoniosa de irse de este mundo. Sí, hay gente también que la flashea con eh, quién iría a mi funeral, ¿no? Eh, eso es, es, otro, es otro tema, pero bueno. Bueno, entonces podríamos hacer la doble, la consigna. ¿Cómo, si pudieras elegir cómo sería la mejor muerte para vos. Y, eh, ¿quién iría a tu velorio? Si quieres responderlo también a otro cimbronazo en la página de Facebook. Si no le diste me gusta, dale me gusta. Y si no, llámanos a la radio para contarlos al número 451 69 17. tiempo que fui hermoso, y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños.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 say tu nombre tu lugar tu dirección y si te ha puesto teléfono también Radionauta. FM 106.3. Bueno, seguimos en otro cimbronazo aquí por Radio Nauta Y estábamos escuchando la canción Para mi muerte de Sui Generis Estamos tranqui anoche Sí, en tema ¿No? En tema Hay que escribirle ahora una canción a la muerte Se habían escrito tantas cosas a la muerte Pero bueno, él quería esperarla preparadito ¿No? Sí, sí prepararse que no es poco, ¿no? Me, Porque... hizo, me hizo acordar algo que vamos a estar hablando un poco más adelante, pero sí. que son los funerales en vida, por ejemplo. Ya en, en, en minutos nomás. Ah, pero eso es, eso es eh, nunca visto. En VH. Bitnik. Sí. Y así podemos ir toda la noche si quieren. Business. Eh, igual business, justamente. Vamos la idea, a hablar. De... La idea era hablar de los business. Claro. De los business de la muerte. Eh, ¿De los cisnes? De los cisnes de la muerte. No, toda el, la cuestión... Eh, arrancar desde lo que menos nos cuesta hasta lo que más nos cuesta. Eh, dado que el tema... Eh, nos cuesta. Nos cuesta. Y, y le esquivamos. Eh, hablar de, del capitalismo siempre es más fácil que hablar de la muerte. Entonces, toda la cuestión eh, negociosa de la, alrededor de la muerte... Es un tema como que más fácil para empezar, ¿no? Sí, porque ya se ha convertido bizarro en algo bizarro, ¿viste? De... Sí, Yo sí. ya veo a las funerarias de afuera y parecen, no sé, que como bancos, ¿no? Viste que son todas súper... paquetonas así, unas oficinas Sí, de la te invitan de la madre, a morirte tienen, sí. Te hacen como todo el pack, bueno y ahora estarías llorando mm. en cinco minutos cerramos el cajón ¿Por qué hay mucho mármol en las casas funebreras? No sé por todo qué bien. Además lo, los funebreros, perdón si hay algún funebrero escuchando, ¿no? pero yo he conocido a muchos funebreros que tienen Un, un, una, una fisionomía muy muy de, de, de, de, de trabajar con la muerte así porque como... los eligen así sí yo... no para Son mí con el, con el tiempo la muerte se las Son ha hecho castos. el cuerpo la muerte se les fue el cuerpo para mí y es que puede ser volver a estar convivir con la muerte viste no no pero en serio eh, uno los ve pálidos sí. flacos chupados tipo, tipo largo de los locos Adams. sí esa exacto, esa ese exacto. es el, el... el estereotipo lo peor es cuando uno va a la casa me pasó una vez acá los velorios acá en la ciudad son muy distintos a los del pueblo ¿viste? pero me pasó una vez que fui al velorio de una tía acá en La Plata y me dieron la dirección de la casa funerera más. pero claro ¿quién me iba a imaginar yo que en la casa funerera se velaba mucha gente según la sala? nunca visto para mí Era como la salita de los cumpleaños Claro, entonces toqué timbre y dije permiso Como bueno, vine a despedir a mi tía ¿Sí? ¿A cuál viene? Y... ay eh... ¿Qué le digo? ¿El nombre de la difunta o el que lo organizó? Claro, ¿cómo? No sabía qué decirle ¿Trajo regalos, señorita? Y me, y me vio dudosa y me dice eh, Nombre del difunto Ay, qué sé yo, mi tía rubia. ¿Qué? Nunca le había preguntado el apellido a mi tía rubia. No, mamá, también ¿te malo el por el dale, de gente que viejo. no conoce, boluda. Pero sí, desde Jodete, que nací Morbosa, fue la... morbosa. Fue el A ver, toda mi vida fue la tía rubia. No sabía cómo decirle, me tuve que ir. No. <ríe> igual <tuve ríe> además pasa. Pasa que a veces uno va al, a los velorios del padre de un amigo. Ponele. No sabe el nombre del padre va a acompañar amigo, en realidad. Y sí. sí. Sí, igual eh, también pasa eso de, de las cuestiones de, no sé, eh, yo tenía mis mi bisabuelos, los chabones eh, agarraron y se compraron la parcela de, del parque de descanso. Eh, y se iban a tomar, a, to, a, a comer así, a hacer ping, y ahí, porque decían al pedo, vamos a no tanta guita en, en lo que va a salir eso y no lo vamos a disfrutar, entonces comer un parque muy bonito y ellos se lo compraron antes y iban a visitar ahí donde estaba, <risa> Donde iban a quedar después enterrados. <risa> es que sí, viste que es que ataúd, treinta mil pesos, no sé cuánto sale un ataúd. Depende de la madera, viste. Claro, y el modelo. más estilizado más estilizado pero digo después alquiler de la de la sala alquiler de la parcela en el cementerio cremación es muy fuerte además porque uno encima que anda triste tiene que te rompe en el orto y y tiene que andar eligiendo cosas que nunca se imaginó sí, a, lo que no me gusta a mí es cuando te hacen elegir la madera y con cara de que se la van a comer los gusano más rápido viste claro oh, sí, ¿Sí? madera finita madera gruesa señor y te mira y cuántos años y en cinco meses o cinco minutos opa y voy a hacer un esfuerzo no sabía eso boludo. sí sí sí eh, jamás me pasó en ese, nunca estuve en esa situación todo me lo han contado igual lo que hay como un rasgo particular que me molesta de las casas donde se despide a la gente que es la florería al lado pues sí ¿la pudiste poner una cuadra al costadito? A la vuelta con pagas. No, al lado. Corona, señores, vengan que le vendemos flores. Y siempre hay un familiar que a último momento le agarra la culpa, se va un. un, un, un vuelve con un ramito de flores. Voy a decir, la acaba de comprar. Es poco serio. Es que son como las golosinas al lado de la caja no, del supermercado, no, no, viste. No, tampoco la iba a tener, no cuál? sé, hacía dos semanas esperando que se muera. Es necesario comprarla al lado. Bueno, un poquito de respeto, por favor. Bueno, la verdad que es bastante práctico, viste. Es claro, como la fotocopiadora acerca de la fotocopiadora. Te el traslado. Si compras una terrible corona así que más grande que vos y, y, y la persona que está al lado, es más fácil. A ver, Hay algo por detrás esto de los vines de la muerte, según el tamaño de la, de la corona, el cariño o, o, o el amor. Es se juega a la a la competencia. Y con la tía rosa siempre se, se compite, viste. Es de... como muera, se feliz. Pero sí, o, o el, no sé, el, el honor que le estás haciendo en gastarte más guita chabón, si ya no está más, ¿me entendés? Yo voy a contar una anécdota que es espantosa, que es del palo esta de los business. Eh, no voy a decir en qué velorio ni qué persona porque me, me es, es fuerte, me, es fuerte, fuerte. fuerte pero le pasó un amigo que <ríe> sale una señora <ríe> del velorio. Esto es increíble. Anota el nombre y apellido que estaba anotado en la puerta para mandar al diario. O sea, ni siquiera sabía el nombre y el apellido de la persona que iba a ver. Oh, Lo que no. te pasó vos con la tía, pero vos tuviste la delicadeza de no poner un aviso en el diario de pobre la familia, esta señora que la verdad que no conozco el nombre y apellido, pero la vena está pasando como el culo. Y eso fue como, hubiera preferido no verlo o que no vengas. Por favor, te agradezco el gesto de cariño y el, ¿cómo se le dice? Eh, el, el pésame. El pésame. ¿De dónde y... vendrá el más pésame? Sí, es como que es te como... pesa. Igual, eh, eh, corriéndonos un poco del negocio y, y entrando a, a otro lado que está bueno también, eh, en cuanto al ritual del velorio, eh, en eso que, que vos decís, Cami, me parece que tiene que ver también eh, con cómo uno vive. En los, los velorios como uno que ritual eh, le, le el, a ver la importancia del ritual de cada uno porque en realidad hay gente que va porque para acompañar a alguien hay gente y hay gente y a ver el, eh, estaría bueno hacer una cronología de dónde viene el velorio y hoy qué lugar tienen nosotros en nuestro espacio ese, ese ritual porque realmente parece que es un ritual importante porque Todos lo hemos, lo hemos necesitado en algún momento de nuestra vida o no, eh, pero el paso de la muerte a la vida se ve que conlleva un, un ritual, eh, pero eh, ¿qué importancia está teniendo en, en nuestra historia, digamos? Sí, pasa que también ese ritual ya, <coughs> con permiso, ¿eh? Eh, ah, ese sí, ritual es que no. está, está muy manoseado ya por, por toda la cultura del negocio también. Mira, Yo hace, en, el año pasado, fui a sí, un velorio eh, y digo, yo vengo de una familia atea, estamos velando una, a una, una tía mía eh, Vengo de una familia atea, pero no tenías la opción de elegir de repente que no haya una, una cruz. cruz gigante arriba del, del ataúd, cajón, ya no sé cómo decirle No tenés la opción Y... La, la cosa de que todos vayan como de oscuro, ¿viste? Que todos hablen bajito. No sé por qué se habla bajito en el video. Si violón. no lo van a despertar. Claro, no hay chance. <risa> <risa> eh, y todas esas cosas de que ven, vayan, viste, y a los familiares más cercanos se les acerquen a darle la palmadita y se quedan hablando, hoy era tan bueno. Eso, eso ya para mí es todo un protocolo. mucho más manoseado por porque digo no la gente que lo siente en serio sino por toda esa gente viste que va a los velorios como a, a hacer acto de presencia viste que a mí me molestó tanto que me, me, me fui afuera no eh, y, y es, es, esa gente que siente que tiene que ir ahí para hacer presencia a, y, y decir mira acompaño a los familiares cuando en realidad no la sienten así viste y todo el, todo el ambiente generado ahí en, la, en las oficinitas esas de las casas de velorio para mí es un ritual ya tan manoseado por un protocolo de la industria de la muerte que me Yo genera rechazo voy a discrepar un poco con ustedes compañeros porque eh, la verdad es que para mí a nadie le es gratis ir a un velorio, a nadie le gusta ir a un velorio y quien va, eh, por más que no vaya eh, en un, a ver, no sea su, su más cercana persona eh, quien cuando vos vas a un velorio de una persona muy cercana quizás lo estás viviendo más de cerca, pero cuando vas a un velorio una persona lejana eh, tampoco estás yendo porque te gusta ir a un velorio, digamos. No es una cuestión que la gente disfrute ir a esos lugares. Me parece que son espacios donde muchas veces no se sabe cómo posicionarse porque el acompañar a otras personas en este momento, que yo la verdad no lo estoy viviendo, es difícil. Sí, igual yo creo que más allá de si la gente va con entusiasmo o no entusiasmo, yo creo que el negocio está tan metido que Necesariamente en el velorio vos estás pensando en. Eh, ¿Habrá firmado tal papel? ¿Habrá entregado tal cosa? Ah, no, y a las 12 es el cementerio, porque en realidad si se murió a las 5 de la tarde. Hay que dejar que el cuerpo se quede. Como que eso, esas pautas o eso, esos pasos previos, digamos, como que están también tan incorporados, quizás en la, en la gente más grande, quizás, en la, no, o por lo menos yo no tengo tan incorporada no sé qué pasos hay que hacer, por ejemplo, ahora. Chao, agarro un paro. Usted qué tienen que hacer. <risa> ambulancia bueno eso bien no lo sé sé que la gente más grande lo tiene como más incorporado y necesariamente en los velorios surge esa charla como surgen las charlas bizarras y chistes y, y situaciones inexplicables también surge esto de che qué onda llamaste a tal cosa che, y a qué hora sale me quedé sin nafta voy a cargar hasta el auto porque vamos a dar vuelta por la ciudad para después llevarlo como que está también incorporado dentro del propio ritual todos esos eh, pasos burocráticos, no sé cómo. cómo sí, es un, un engarrón para mí la burocracia de la muerte. Sí, para mí eh, es una combinación entre el negocio y la burocracia y lo difícil que es eh, estar en esa situación en el sentido de que vos vas a acompañar a alguien y como es una situación tan especial y cada persona reacciona como súper distinto a, a esa secuencia, Eh, a veces por ahí eh, esto de, de, de pensar que no le importa o de pensar que viene a cumplir también se mezcla como con el no saber acompañar, no saber bien mm. qué, qué se hace. Para todos es una secuencia incómoda, digamos, ver al otro tan triste, tan desesperado o tan... Eh, digo, no digo que haya gente que vaya para cumplir, ¿no? Porque hay de eso en todos lados, digamos, hasta los cumpleaños. Pero, digo, a veces eh, se puede mezclar Como, bueno, el, el no saber, decir, bueno No sé cómo acompañar, voy al velorio Como estoy acá para lo que se necesite O, o, o voy, qué sé yo Claro, pasa que la, las Por pausas, las dudas voy. Viste que ya hay como unas pautas eh, generales Que en todos los velorios Yo he ido a de muy poquitos de ser en el velorio Claro, yo he ido a muy poquitos, ¿no? Pero hay un estándar Que dice el velorio tiene que pasar esto y más o menos se siguen esto es, es, estas estas pautas se, se dicen este tipo de cosas viste yo no, no no sé no no no me siento como ya no le no le no le encuentro mucho sentido al velorio de eso estábamos hablando hoy porque digamos el velorio eh, aparece como para para asegurarse que la persona que había muerto había muerto eh, y que no sea ¿Cómo, que cómo cómo es eso Claro, porque por ahí tenía, se, no, no tenía signos vitales, nada, pero seguía vivo y de repente se despertaba tres metros abajo de la tierra. Como Gilda. ¿Gilda le pasó eso? Sí, sí. Se, cuenta el mito. <risa> Horrible, ¿ves? Entonces, para eso, digamos, se, se, se, se hacía esta cosa de, de, de, de estar, con el, estar con, con el difunto ahí. Para asegurarse de que, bueno, no iba claro. a seguir. Es muy flashero para mí. Yo he vivido... Eh, Allá en, el, en nuestro pueblo, con el Lumi, ah, eh, los velorios son todo un acontecimiento en el pueblo. Eh, pero un acontecimiento de fiesta, de asado. O sea, hay una parte que es, claro. es un bajón y la otra parte se come muy rico, se chupa mucho. Tres días de asado siempre. Son dice. como tres días y, ponerles si si el viejo o la vieja que se murió tenía muchos animales, se, se carnea el mejor mamón en honor al muerto y, y para... atender bien a todos los familiares y, y a la noche se tira un poquito de agüita y por ahí se se tocan unos temas, eh, suenan unos corridos. Sí, me parece que los, los rituales, digamos, de, de la muerte son re variados. Hay, hay lugares donde eso se hace fiesta porque la persona pasó a mejor vida. Y, eh, pero creo que esto, esto que vos decís que no le encontrás necesidad. Yo también, a mí hace rato que, por ejemplo, en un velorio. Me hace un poco de ruido, me, bah, me hace un poco de ruido, como que no le siento la necesidad, pero sí cuando tuve familiares muy cercanos que, que se murieron, quizás eh, tuve que hacer ese proceso para, eh, para caer eh, en la cuenta. Caer, ¿viste? Eh, es un garrón, eh, pero bueno, creo que eh, la relación eh, con la, de la vida de la, y la muerte y la mortalidad, que es, es un tema que vamos a tratar dentro de un rato también, Eh, creo que hablan también de la necesidad del ritual, como que quizás la falta de, este, de esta conciencia sobre la mortalidad eh, nos lleva a necesitar rituales para, eh, para caer en la cuenta y para seguir andando después de la muerte. Sí, no, y se me ocurría también, o sea, sumarle al ritual del velorio, eh, el ritual del cementerio, que también es todo una, un acontecimiento de quién encabeza la fila, quién va de. Digamos, como que también hay un montón de ¿Quién lleva el cajón? ¿Quién lleva el cajón y si lo llevó tal porque no lo llevo? bueno, todas esas cosas así, no, no. Es tremendo. Empiezo, empiezo a recordar y me vuelvo a enojar. La tierrita, arriba del cajón. Ah, sí, no sé sí, igual quién tira el primer puñado, por ejemplo. El amante. <risa> no, pero realmente es como o incluso en nicho. Es como Sí, es Toda esa situación me genera me una horrible. angustia espantosa, que es, creo que es inexplicable. Mi mamá tiene una teoría, que quiere que cuando el día que se muera... <ríe> la dijo hace muchos años, espero con esto no recordárselo, porque va a ser todo otro tema. Quería que la enterremos en el fondo de casa porque ella va a ser un árbol. Ah, o sea, viste, yo también flasheo con esa, me encanta. Es que yo, con el tiempo la fui prestando yo, de una, pasa que... ¿Cómo le explico al señor policía que mi madre realmente se murió, que yo no la asesiné, que la enterré en el fondo de casa porque ella quiso y que va a ser un árbol en un futuro? Es de loco igual, porque yo lo pensé mucho tiempo y después dije, bueno, qué ganas de querer seguir viviendo. Porque por ejemplo yo decía que sea un manzano o un o un nogal. Entonces que yo esté presente en ese fruto. Pero dice, bueno, ya está, te moriste, dejás de romper las bolas. Sos casi indú, mira. A, a mí de chiquita eh, no, no, no quería seguir siendo un árbol. Pero sí me parecía una pelotudez, no entendía eh, no entendía por qué se enterraba en cajones. Porque yo decía, pero si es mucho más difícil que se descomponga en un cajón que en, un, en la tierra misma. Y yo de chiquita siempre decía, ¿por qué no, no me entierran a mí y que me entierren pelada, digamos, en bola? Eh, y sí, porque es mucho más fácil que me descomponga y si yo ya no me sirve el cuerpo, ¿para qué goma lo voy a querer? Ya de chiquita pensabas biológicamente, boludo. <risa> y bueno, nací así, vieja. Esa. Así que ustedes también pueden comentarnos qué es lo que, lo que les pasa con el negocio de la muerte o directamente con nuestra consigna. ¿De qué manera te gustaría morirte? Si eso es posible elegirlo, ¿no es cierto? Por ustedes? lo menos uno, se, uno puede desear. Yo hoy me vine pensando en el camino, en esta consigna. Y dije, ¿qué tal? Porque hace mucho tengo ganas de tirarme un paracaídas. ¿Qué tal si me muero volando? Con el metido mm. de paracaída y la, eh, la moción y todo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Para siempre. Ahí te pegan un tiro. Morirse en me el la, aire puede me ser... Te la pusiste con una gaviota, boludo. <risa> en la nuca. <risa> bueno, me, por ahí morirme en el aire me gustaría. Yo no no, no sé. Creo que preferiría ni enterarme. De repente... Uy. El no está más. Chau. Tuki <risa> Cucu. Sí, a mí me parece que de la risa. Ah, está bueno. Puede llegar a sufrir mucho así, ¿eh? Es bueno. Como, la, como el bebé. podés comentar. ¿Puedes contratar a la niñera del otro día? ¿Qué estamos hablando? ¿Por qué llevamos a la niñera asesina? Porque hablábamos de las cosquillas. Ah, ahí. Ah, porque hablábamos de los juegos. El programa pasado hablamos de los juegos. De los y juegos. Y cómo uno jugaba cotidianamente. Y de cómo una niñera había asesinado mediante la risa a su pequeña. Así que te la podemos recomendar, Martín. Claro. A mí me copara, me copara, eh, digamos, me copara. estar riéndome mucho y cagarme muriendo, digamos. Me cagué de risa, me morí de risa. Morí no, de... yo soy mucho menos hippie, dormía en la cama, tranquila, relajada. Creo que me gustaría así, pum, pero no en el aire, digamos. Sí, así en un, en un una montaña rusa de felicidad. O sea, hay que mantenerse contento para mí. Yo creo Eso que el es problema que vale es... Que, uy, perdón no, no, me, eh, que me parece que Todos podemos decir como nos gustaría morirnos Pero no cuando eh, no, claro. O sea, me gustaría morirme de la risa Pero entre un montón <risa> Que no no me dé nunca eh, O sea es, Está bueno porque Podemos decir como nos gustaría morirnos Ahora claramente si me decís Cuando te digo nunca En la vida Tened cuidado porque la inmortalidad dicen que es una carga pesada dice. ¿Quién lo dice? Papá Dios. Noel. <ríe> <ríe> Así que bueno, vamos a escuchar música y seguimos con más muertes en el próximo bloque. Manfredi tenía un hijo Salía de trabajar Cuando se encontraba Meta cocinar cocinar Las viejas solían Gritarle ¡Danos de comer! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que ya son la una! ¡Ay, ay, ay, ay! Venime a cambiar ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Lo ves que me hice encima? ¡Ay, ay, ay, ay! Manfred vivía ahorrando para poder vivir se pudo comprar la casa Un mes antes de morir cuando agonizaba en el hospital el cura le vino a rezar y por los pasillos bailan enfermeras al ritmo del sermón final Ay ay ay ay, de este pobre idiota. Ay ay ay ay, derrama tu amor. Ay ay ay ay, sobre mi siervo este tarado. Ay ay ay ay, el dios de los infelices. Ya se lo clavaron Ay, ay, ay, ay Pero le gustó Ay, ay, ay, ay Así que lo echaron Desde la ciudad de La Plata 106.3 Radionauta, FM 106.3. De mañana es mejor, el periodístico de Radionauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Radio Nauta Haciendo la Ciudad Sonora ah, Bueno Seguimos en el otro cimbronazo Señores Hablando acá un poco De la muerte Y señoras eh, estábamos hablando acá de la, del ritual de todo esto que vamos necesitando para asumir la muerte eh, y entonces se nos venía un poco a la cabeza eh, por qué necesitamos tanto eh, de algo que nos marque tanto eh, la existencia de esta muerte y se nos venía un poco a la cabeza que eh, tiene que ver con la mortalidad con que en realidad No sabemos mortales, pero nos sentimos inmortales. Eh, y es la necesidad de que eso ocurra para andar, porque si estuviéramos pensando a cada momento que en cualquier momento me puedo morir, sería difícil de andar caminando. Entonces eh, abrimos acá un poco la discusión de eh, hasta qué punto tenemos conciencia de nuestra mortalidad y hasta qué punto esa inconsciencia es necesaria para poder andar, ¿no?, Sí, totalmente, porque imagínate la angustia si estuviéramos todo el día diciendo me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. No da. Nada tendría mucho sentido también, porque para qué voy a hacer esto? Oh, si no, sos un depresivo de mierda. En realidad igual para mí todo tiene sentido. Toma, las cosas toman sentido porque sabemos que nos vamos a morir en algún momento. Oh, imagínate no. si fuéramos inmortales. Para mí las cosas ya irían perdiendo como se irían como desgastando, como las cosas que duran mucho tiempo, cosas materiales estoy hablando. Yo creo que nos iríamos desgastando si fuéramos inmortales de repente No, Digo, a mí en pedo soy inmortal Las cosas como que toman no, su valor sé, justamente porque no sabemos ahí. que son irrepetibles Y que en algún momento nos vamos a morir entonces hay que hacer las cosas ahora porque no las vamos a hacer nunca si no. Claro, pero si no también se puede pensar como diciendo Bueno, esto de que yo pienso siempre ¿Para qué me voy a bañar si me voy a volver a ensuciar? Es decir, ¿para qué me voy a hacer un proyecto de vida si me voy a morir? Ya fue Si estás todo el día consciente de que te vas a morir Sí, igual me parece que lo del proyecto de vida y si me voy a morir o no, es como muy cultural propio nuestro, ¿no? Como que quizás si uno se tomara la muerte de una manera diferente, no como nosotros, como el fin de todo, quizás uno estaría como más relajado pensando en la muerte. Se me ocurre que eh, hoy, leyendo ahí un poquito por, por internet, eh, Nietzsche cuando hablaba de, de la muerte, lo hablaba en el sentido de que generaba una reacción activa y una pasiva, ¿no? Como que la muerte, él hablaba de, de la muerte y la creencia en Dios, porque um, como que puede generar un superhombre, decía, como alguien que se asuma como Dios y, y encaje la vida de, otra de una manera diferente, o un nihilista pasivo que eh, justamente sería este depresivo. Entonces, como también empezar a pensar cómo tomamos la muerte ya desde de una manera más eh, embrionaria, ¿no? Decir, bueno, nosotros, esto del ritual de la muerte que veníamos hablando recién, desde dónde viene y eh, si lo queremos seguir repitiendo no, digamos, ¿no? acá estamos un grupito de, de la juventud de la juventud argentina bueno a ver si queremos realmente continuar con esta visión de la muerte empezar a, a preguntarle a otra gente a preguntarle a otros mundos dentro de este mundo a ver qué piensan de, de la muerte y qué piensan de, de los rituales y cómo quieren encarar la vida sabiendo que es algo sobre lo que no podemos Actuar lo digo en sentido de la muerte eh, eh, no violenta, la muerte no buscada, ¿no? como esa muerte más natural, si se O la típica pregunta, ¿qué harías si sabes que te vas a morir mañana? Por ejemplo, esa, ese estímulo que generaría la muerte. como bueno, Esto se acaba, yo no me voy a perder de nada, digamos, esta filosofía que te invita a vivir como si te, hubiera, te fueras a morir al otro día. no hagas nada no, te no pierdas yo me iría a nada. Plaza Moreno a correr en círculos y gritar desesperado temiendo por el fin de mi vida <risa> <risa> me voy a morir claro o Cuidado. podría cumplir mi sueño de subirme a la torre de una iglesia a tocar la campana como un desquiciado y decir vino el juicio final y qué sé yo me encantaría Soy el Tuve la oportunidad, perdón que lo traiga a colación, de ver a un... ¿Jorobo no traen? Sí, le faltaba la parte de la joroba, pero podía hacerlo tranquilamente, o bueno, en unos años por lo menos, colgado de una campana de una iglesia, tocando las campanas en Año Nuevo en Humahuaca. Eh, no. La verdad, Umi, que no es nada divertido, es una tristeza y una soledad espantosa. Lo acabo de recordar y lo traigo a colación. O sea que el sueño del Lumi es algo triste y desolado. Solitario. Bueno, cada uno sueña lo que puede, claro. señora. No, no, no sé quiénes son ustedes y para juzgar. Y lo que quiere, compañero. No, no lo que puede. Sí, <risa> igual eso, me parece que, que si, si está buenísimo pensar, bueno, qué, qué, qué haría si me voy a morir mañana, todo eso. Pero cuando uno vive la vida con intensidad y disfrutándola, eh, si bien eh, no piensa... Eh, ay no si me voy a morir mañana me quedaron un montón de cosas sin hacer no hice todas las cosas que tenía ganas pero porque me gustan hacer esas cosas que tengo ganas las quiero seguir haciendo creo que también viene también de la mano esa aferra a, la, la aferración digamos a la vida en que cuando se disfruta también mucho porque no es que el que no la disfrutó eh, quiere le da miedo morirse porque no la porque le faltaron un montón de cosas que hacer también el que la disfrutó un montón eh, no quiere seguir disfrutando Sí, y también a eso le sumo otra posibilidad De que cuando uno Disfruta mucho de algo Dice, ahora me puedo morir tranquilo Ya hice esto Ponele, ¿ustedes qué han, han hecho? que Pero después. esa persona no es golosa ¿viste? No Porque es ambiciosa No es ambiciosa Porque en realidad vos decís Sí, ya hice esto Pero después decís, mira, me la quiero seguir haciendo Lo Yo cuando, no sé de vuelta. cuando era pibe y vi por primera vez A mi banda favorita salí diciendo ¿me puedo? y eso que había butacas que en el Luna Park estuvieron caretas y habían puesto butacas <risa> en toda la parte de campo aún así salí diciendo ya está que me pise un taxi qué banda era? Dream Theater se llama buena y otra posibilidad no esos que dicen después de esto me puedo esto me puedo morir tranquilos esos que dicen eh, se me olvidó Ah, sí, siempre siempre están los que dicen, los que dicen que no eso, ¿no es Son bastante drogadictos igual. Sí. <risa> eh, no, a mí, eh, cuando he dicho que me puedo medir tranquila, creo que dos veces, una y las dos veces en carnaval. En dos carnavales distintos, pero en dos carnavales. A mí los carnavales me dan ganas de morirme. <risa> a mí lo que se me ocurre ahora pensando en la muerte es que cada vez que pienso en la muerte... Empiezo a querer un poquito más del cuerpo, ¿viste? Empiezo a mirarme los dedos y yo digo, ay, bueno, gracias dedito por estar acá, gracias por funcionar de esta manera. No es como que uno empieza a valorar quizás lo, lo, lo más lo más cotidiano, el dedito chiquitito del pie, que decís, ¿para qué estar ahí? No lo veo nunca. Para patear la patita de la mesa. Ay, doloroso. Bueno, que eh, tiene que me ver carajo. Pero, no, que, que justamente es esto, como es de, de, de la conciencia e inconsciencia, terrenalidad, no terrenalidad. Eh, cuerpo y espíritu, ¿no? Esto, que siempre venimos charlando estas dos dimensiones que jamás van a poder ser separadas, se me ocurre que empiezo a pensar un poco un poco más en lo que toco, ¿no? ¿Por qué ibas a decir, Martín? No, que eso, que tiene que ver con, con cuando empezamos a hablar de la muerte, empezar a. a... a, a concientizarnos y a querernos y a agarrarnos, no, no te me vayas a ir, eh, pero por una cuestión de, de la conciencia, de que necesariamente necesitamos esa, ese cachito de inconsciencia, porque no podemos sino eh, enfrentar el resto de todas las cosas de la vida, digamos, y si todo el tiempo estuviéramos siendo conscientes. Por ejemplo, yo justo estudié una, una carrera que eh, me hace tener una conciencia sobre muchas de las cosas que como, digamos. Y si, si yo fuera totalmente consciente de que todo esto me, me puede dar cáncer, me puede hacer morirme o no sé yo, y claramente tendría que vivir lavándome las manos a cinco manos y, y no sé, y comiendo Arvejas del monte. claro, igual eso sería vivir eh. de posibilidades, digamos. decir, porque pero también salir también a la, es la, la calle es la decir. La noción de la, la, noción de la mortalidad, nada. digamos. Es decir, bueno, puede ser, puedo morirme, pero no. ¿Me uh -huh. entendés? Es, uy, perdón, que estoy enferma. ¿eh? Sí, pero también a mí me parecía como esto de, de hacer referencia a las personas que están todo el tiempo cuidándose tanto o con tanto miedo a la muerte, que dice no voy a comer esto porque mirá si me da cáncer, no voy a hacer esto porque mirá si no sé qué, mirá si hago esto y me piso un tren o con el miedo, tampoco es vivir, digamos, digamos, estás todo el tiempo pendiente de, de lo que te puedes llegar caminando a la muerte. Con miedo, digamos. Si estás todo el tiempo con miedo, yo creo que se te dificulta demasiado vivir. Sí, no, y que aparte venimos hablando eh, de una muerte liviana, tranquila, no eh, Si sí, no, no hablamos buscada. de asesinatos. Claro, digamos, sino, si no, si hablamos de la muerte violenta, desde represiones, afanos, de choques, digamos, ¿no? Como dice, todo ese tipo de muerte, entran otro montón de cosas en el juego de, de, desde... Los medios de comunicación, hasta la insubjetividad de cada uno, ¿no? De, de cómo uno afronta esa vida. Pero sí, es, estoy de acuerdo en esto de que hay gente muy manija. Muy manija. Es decir, relaja, relaja, relaja, no es tan grave. Es como que al final terminan no disfrutándolo. No, pero la muerte y, es una, una lotería, viste. Hoy creo, está, mañana no está. Yo creo que es porque la muerte no es vida, básicamente. Entonces, eh, nosotros. Sabemos que en algún momento existe Pero no es parte nuestra Hasta que no nos morimos digamos, Y es un hecho tan, una, te morís, tan único no sabe, no, no, Ya no sos consciente entonces... claro, Y es un hecho tan único Que no tenemos por qué hacernos los cargos O sea, eh, tenemos una mortalidad Lo sabemos, punto Pero eh, mientras exista Yo en vida Nunca voy a ver mi muerte Entonces es un poco también Ir, eh, no sé no no vive nunca la vivencié ¿Cómo voy a saber lo que es no crees en las reencarnaciones por ejemplo mm, yo no eh, y, pero yendo a otra cosita que yo quería comentarles eh, justo me das pie cami a decir lo de las reencarnaciones porque yo eh, vengo quizás eh, de una formación bastante científica digamos eh, Y me parecía interesante traer a colación una visión eh, sobre la vida y la muerte eh, que es muy interesante a la hora de que la muerte, que es la muerte, digamos, dentro de la biología. Eh, la vida, en general, los procesos espontáneos siempre ocurren eh, yendo en, a favor del desorden del universo, que se le dice entropía, así burdamente hablando. Eh, Todo lo que ocurre eh, espontáneamente, lo que se va a dar en el universo es porque aumenta la entropía, aumenta el desorden del universo. Eh, Por ejemplo, que vida... yo te caiga sin avisar a tu casa a tomar mate. Eso, eso podría ayudar al desorden eh... del universo. O me puede cambiar la vida. Ah. <risa> eh, bueno, eso aumenta, el, eh, aumenta en general todo lo que ocurre más. En, en cambio, la vida va en contra. La vida ordena todo el tiempo. Eh, la vida le hace como una jugada al universo para aumentar su entropía la entropía del universo, pero aumentar el orden dentro de ella. O sea, la vida va a favor del orden y el universo va a favor del desorden. El único momento cuando la vida termina es cuando el universo le gana y entonces la vida se empieza a desordenar y es muerte. Es re mala perdedora la vida, me estoy dando cuenta, porque pierde y chau. Pierde se y fuma. chau. Se fuma. Pierde y es muerte y empieza a ir a favor del universo que es a favor del desorden eh, pero todo el tiempo nosotros vamos de lo simple a lo la vida digamos nuestras moléculas todo van de lo simple a lo complejo en cambio el universo siempre va de lo complejo a lo simple cómo sería eso eso vendría a ser que nosotros nos desarrollamos ponele y en cambio el universo se va desdesarrollando no explotando. digamos que por ejemplo a vos se te cae se te cae un vaso ponele Y se rompes un montón de pedacitos, rompes un huevo, y el huevo no va a tender espontáneamente a volver a ser un huevo, un huevo mismo, o el vaso no va a volver a espontáneamente a tener toda la forma de pedacitos. Porque ya, por más que yo lo pegue perfectamente, ya esa energía se liberó. Ya, Como si sí sucede cuando yo me hago un tajo en el brazo y se me recomponen los tejidos y vuelvo a tener mi brazo intacto. Y se te recompone. Porque vos vas a favor del orden, porque la vida va a favor del orden. Orden y progreso El orden la Y azúcar. además eh, Somos todos fachos no, <risa> eh, no, no, pero bueno Es muy interesante ver cómo eh, La vida va en, a, en algún punto En contra del universo eh, Y en el único momento Cuando deja de ser vida Es en la muerte que Es que le gana el universo a la vida Si querés Y empieza a desordenarse A pleno O sea, otra mirada Sobre la vida y la muerte el orden y desorden de la energía que a mí me parece muy lindo encima esta cosa de que dice que la vida va como en contra del universo es, es, es como raro no Está, me gusta a mí sí a mí me gusta rompemos las bolas entonces a, a mí me gusta la teoría incluso la palabra esta entropía me parece que es hermosa pero justamente me parece que es hermosa porque soy muy fanática del caos el desorden y me parece que eso el, que el caos y el desorden no, en algún momento o en algún punto como que complejizan esa situación de orden eh, lo voy a decir despectivamente estándar, ¿no? Como lo esperado y esa eso de, de evolutivo, de progresivo que tantas veces hemos puesto en cuestión acá, como de repente cuando hablamos de, de la vida lo valoramos y decimos bueno, un poquito de orden de vez en cuando viene bien. Así que estoy todavía pensándolo en la cabeza. No lo Más que orden, organización si queremos. Para que, para no. Lucha y organización. No, no llevarlo a ese punto, pero es, es real, la organización dentro de, de la vida es mucho más compleja que dentro de, de lo que no es vida. Porque eh, va eso, a la, digamos las uniones, eh, para hacer lo más sencilla posible, las uniones entre la materia eh, conllevan energía. Y esa energía te, tiende a liberarse. Entonces se tiende a. ser cada que haya cada vez más desorden, más caos, porque que haya más cosas para que se libere esa energía. La vida lo que hace es agarrar esa energía y pegar las cosas. Y que haya cada vez más conexiones. Eh, para mí la vida es totalmente comunitaria. Eh, a nivel chiquito, pero a nivel molecular, pero eh, hay que, si uno estudia cada vez más la vida, aprende cosas comunitarias que. después diría, sociedades, estas sociedades serían ideales. O sea que puede ser que Drexler lo dijo desde ese lugar, la vida es más compleja de lo que parece. Y claramente, claramente Drexler estuvo estuvo, el, el A, el... estuvo A mí me gusta en vos. ese momento, no sé si es de orden o desorden, cuando uno dice, la puta que vale la pena estar vivo. ¿Eh? Así me gusta más, porque hablar del filósofo de Drexler no me, no me llama. Ahora hablar de esta peli, de la puta que vale la pena estar vivo Véanla porque Caballos Salvajes es la mejor película Y porque el viejo estaba desesperanzado Y cuando él se volvió a sentir vivo Dijo Esto vale la pena, guacho Sí, además eh, Drexler cuando cursó con Martina Hizo la canción de Nada, se pierde todo, se transforma Que también es súper biológico ¿Qué les parece eh, Sin Drexler, pero nos vamos a un corte Con una musiquita como para relajar Chau chau Gracias Juan RadioNauta 106.3 Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en RadioNauta, comunicate con nosotros. RadioNautaFM.com O a través de Facebook como RadioNauta. Si querés publicitar en RadioNauta, RadioNautaFM.com Mañana en Radionauta. Condición Extraños.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 Condición Extraños. Espacio Cultural Alternativo. Martes a las 8 de la noche. A más de cuatro años de sancionada la Ley de Medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Desde la ciudad de La Plata 106.3 En el aire Radio Nauta Transmite FM 106.3 Radio, Radio Nauta Radio Nauta Transmite Radio Nauta FM 106.3 Hasta las 12 Seguimos con Otro cimbronazo Un sacudón de sentidos el amor cuando llega a lo más hondo de su viaje, a lo más alto de su vuelo. En lo más hondo, en lo más alto, nos arranca gemidos y quejidos. Voces de dolor, aunque sea jubiloso dolor. Lo que pensándolo bien, nada tiene de raro, porque nacer es una alegría que duele. Pequeña muerte llaman en Francia a la culminación del abrazo, que rompiéndonos nos junta Y que perdiéndonos nos encuentra, y acabándonos nos empieza. Pequeña muerte, la llaman, pero grande, muy grande ha de ser, si matándonos, nos nace. Eduardo Galeano, La pequeña muerte. Qué bonito, qué bonito Camila esto que trae acá. Vos sabés Cami que justo la guille nos había compartido el mismo textito. Ay amiga, está, está conectada. Eh... Y nos introduce a, a este bloque que, que íbamos a hablar de las pequeñas muertes. De, de esas muertes que en realidad son muertes en vida. Eh, que, bueno, no. Sí. Que hay un montón de formas de estar eh, medio muerto viviendo, digamos. Sí, o, o de empezar a morirse, ¿no? Como de. Se, se, se me viene a la cabeza la, la imagen de mi abuela. Eh, mi abuela la que todavía continúa con vida, que cada pequeño dolorcito la va dejando sin un poquito más de vida, ¿no? Como que cada cada noticia que le altere un poco su cotidianeidad la va como, no sé si enojando es la palabra, pero... Le va sacando las ganas. Sí, se va resignando un poquito más. Estaba pensando en justamente eso, ¿no? Como las pequeñas, las pequeñas muertecitas que van haciendo... De la personalidad, ¿no? y De cada uno. Sí, incluso tu abuela, que, que ha vivido mucho. 82 eh, años. Y ha gastado la vida con ganas. La ha pero hay gente que no tan vividamente eh, también vive amargada. O sin ganas, o haciéndose mala sangre. O sea, esa esa forma de. de, de morir en pedazos. Como... Claro, igual para mí las pequeñas muertes son otra cosa, ¿viste? Porque. A ver, a ver, a ver. Digo, hasta la gente... Vos, usted, que, que es una señora con, con, lo, con los dientes de, y esa sonrisa tan grande. Colgate. <ríe> no, digo, todas las personas, no, no necesariamente las que viven toda su vida deprimidas, amargadas y enojadas con... vaya uno a saber quién. Eh, Cuando nos sentimos mal es como, viste, eso, esos pequeños golpes o, o, o, o las traiciones. Son, es, para mí esas son las pequeñas que muertes. Se te muere un pedacito. Claro, todos eso, eso, esos pinches, viste, que se te clavan en la espina dorsal, esas son para mí las pequeñas las muertes. Las decepciones. También. Las desilusiones. Yo creo que la desilusión y la decepción es una muerte Hay un taca que, que se murió y nunca, nunca más va a regresar. Sí, eh, hacen dejar de sentir. cosas que antes sí sentía. Tengo una creencia o la muerte de lo que vos sea, taca una desilusión o un, o un que más dije una decepción para mí son las muertes más grandes. Como cuáles, por ejemplo? Al final Papá Noel no existe también. <ríe> en la magia, el, el, el dejar de creer que existe la magia es algo difícil. ¿Por qué has dejado de creer? Ah, la facultad te cago la cabeza. ¡Ah! Tenés que creer en la magia, Martina. No, ese, el mago que sale por la televisión, que te cuenta todo, ¿cómo se llama? El mago enmascarado. Ese, tra... ese sí, ¿ves? Ese va matando a es un, un hijo de puta. Sí, qué forro, mala leche, mala leche. Sí, o no sé, ¿viste? Creías en algo y dejó de ocurrir. Y bueno, es un garrón. No, no se me ocurre ahora una decepción o una desilusión, pero sé que he tenido... Volviendo... Pero sabes por qué? Perdón. Sí, sí, sabes sí. por qué? No se me ocurre porque ya se murieron y no me las acuerdo. Fuerte. Mm. No, volviendo a, la, a las decepciones y las pequeñas muertes eh, que también en realidad es como uno o una las encara. Claro. A ver si me duele tanto, me duele poco si la dejo pasar o me vienen todas juntas de repente. Son distintas formas de encarar esa pequeña muertecita. Y eh, un chabón... Hacía un estudio que decía justamente que las personas... Pensé que ibas a contar una historia de personas ah, no, eso no. respiré hondo y no, no, cuente, no, no. cuente, cuente, eh, No, hacía unos estudios y decía que en realidad la gente atea tenía como más tendencia eh, al suicidio. Cosa que me pareció reveladora en esto en de cómo uno se, se toma las cosas. no Como que las personas ateas, eh, en las que a veces me incluyo, a veces no, depende de mi... Mi interés en hacerlo o no Como que tenemos una tendencia más A ser no desinteresado Pero sí descreído Todo nos parece medio desconfiado Y este si dice esto por algo lo dice no Como que No tener un um, Algo que nos no, acompañe, algo en lo que creer Claro pero Más filosófico ¿no? <risa> Más filosófico incluso si se quiere No, Así que no, no tener algo de que agarrarte Para justificar todo desde ahí Lo cual tampoco estoy de acuerdo Pero me parece que eh, Nos cuesta más A las personas que no Que no tenemos ganas de echarle la culpa A la virgencita O no tenemos ganas de echarle la culpa A esa, esas monedas que no le diga a ese chico Como un castigo del señor Nos cuesta más a veces eh, asumir Algunas, algunas pequeñas muertes Sí, es que a mí me parece que Eso tiene que ver con eh, Este... De, Como crecimiento o maduración espiritual, que suele, a veces es puramente eh, relacionado con la religión. Y en realidad también el, el desarrollo o el cultivo espiritual tiene que ver con esto, con, con poder eh, hacerse cargo o, o creer eh, en determinadas cosas, ni siquiera es en un dios o en Buda o en tu vieja, sino... Por ejemplo, creer eh, profundamente en la amistad o creer profundamente que el amor transforma o creer profundamente en algo que sí te tenga agarrado a la vida. Ponele, no sé, creo profundamente que el deporte es todo. Y eso te tiene conectado con la vida, con crecer, con superarte, con disfrutar, con, con aprender, qué sé yo, banda de cosas. Eh, y, y eso... Eh, nadie lo nombra como un, un crecimiento espiritual. Y es eso en realidad, es poder creer en algo que te tenga agarrado a la vida. y que, La sí. disfrute. Y que la, eso, eso justamente, el disfrute y la buena onda son religiones de vida, digamos. Esto es de decir, la gente que tiene buena vibra le pasan cosas lindas. Y es así. Y la gente que tiene una mala onda. Y están tan desconfiada por el mundo. Claro, le pasan cosas feas. A veces uno es un poquito y un poquito, no es que. Yo creo que tampoco... también es la visión que uno tenga de lo que le pasó. Pero ver, bueno, a ver, a los... es verdad eso. Eh, que me, pero también, eh, justo cuando vos hablabas de eso, se me venía a la cabeza eh, estas cosas que vos decías de... Eh, de bueno, de, de eso, ¿no? ¿De eh, qué cosa? ¿De la eh, espiritualidad? No, no, de eso de, de eso de lo que uno cree que el amor transforma, que no sé qué. Esas cosas también creo que esos dogmas que uno se ha hecho... Eh, en el camino si te, si te pegás desilusión O desacierto con esto Son unas pequeñas muertes eh, No sé Pueden dejar ser, de creer pueden ser que grandes estructura... muertes si, lo, si los tenés muy muy idealizados También digamos Eso puede ser un... Totalmente El famoso cachetazo Claro Creo que ahí Pero no golpe vuelve avisa. Ahí no se vuelve Viste y... Igual yo así como hay pequeñas muertes También creo en Pequeñas resurrecciones Porque yo no sé Me he encontrado de repente En... Un bosque inmenso Con un volcán hermoso ahí coronadito de nubes Y decís Viste, es un, una bocanada de aire fresco Reviví sí Y ahora que hablas de resurrecciones Se me viene a la cabeza que también eh, eh, A veces la, la desesperanza o, o, o dejar de creer en algo Y que después de mucho tiempo Donde uno ya lo tiene procesado, asumido sí. Y trabajado Pasa de nuevo y decís ah, qué lindo Si sí, esto me hacía bien, che Claro, Estoy como, bueno, todavía gente, queda gente piola, vamos por acá. Yo ¿No? pensaba que la gente era una mierda, bueno, no bueno. es tan así. ¿Y ahí uno resucita? Sí, sí, yo creo que sí. Sí, no, para... o por lo menos lo que le, lo que es las motivaciones, ¿no? Los motores. Sí, es muy es muy importante. <risa> <risa> Perdón. no nada, nada nada no no ha pasado nada apareció Jesús acá y no y resucitó viste no, nos pusimos nerviosos no porque viste que cuando en la panza mía cuando hay un silencio dicen que pasa un ángel dicen un par de cosas más que te hacen los ángeles cuando hay un silencio ¿no? epa qué hacen los angelitos no, no sé no. bueno pero también dicen que si uno habla mal de los muertos te tiran de las patas después Pero eso para mí es pensar que ya está en el infierno, ¿te diste cuenta? Porque si te tiran para abajo es porque están... Hablando de las patas, acá la Toti Cremonte dice que si se muere se lleva de las patas a Arjona. ¡Apa! ¿Lo quiere mucho? La banco, la banco la Tota. Lo va a extrañar si no. Todo, todo, todo bancamos, todo, dejar. bancamos la propuesta. Sí, eh, <risa> no quiero que tu hermana se muera rápido, pero que Arjona desaparezca me haría bien. <risa> eh, tota. Repensalo, no sé No sé si quiero que Arjuna siga en este mundo O que vos te quedes, ya lo estoy dudando Tené cuidado con la propuesta Incluso es una propuesta peligrosa ahora Van a ir a buscarla a la casa Pero bueno, eso que te dicen lo anduvo penando El marido se murió y la anduvo penando ¿Lo han escuchado? No Sí, ¿cómo no? ¿Qué es eso? Que anda el, el fantasma penándola Anda el espíritu Como que se murió enojado Y viene a cobrárselas en el espíritu Capaz que la mujer no tenía nada que pero ver Pero eso pero? para mí puede ser ah, Que las hay, que las hay Había un viejo en mi pueblo Que mmm, se murió, era un viejo muy querido Muy histórico Pero tenía un amante Y la señora contaba Convencida en el grupo de sus amigas Que El señor Que siempre fue muy, ga muy galán Muy apuesto, hasta de viejito también La venía a visitar con un racimo de uvas se le sentaba a los pies en la cama y le daba de comer uvas dulcecitas qué sexy o sea que ya no la estaba penando sino que vivía al espíritu eróticamente ¿Eh? así está bueno que fueron los muertos sí, algunos dejarlo hay, enterrado por favor hay muchos viste movidas que, que conviven así con gente que ya se murió eh, Pero gente muerta sí los sextos sentidos en general Eh, pero No, pero posta eh, Yo veo una serie Donde hay uno Que habla con la esposa Que está muerta No, pero más allá de la serie eh, Hay un montón Así Que no los dejan irse Dicen Yo tengo un fantasma A mi casa ¿Cómo es? Sí ¿Charlas con él? No Una vez le di las patitas No, no. <risa> ¿Le viste las patitas? Sí Pero ese se murió contento se Yo murió soy triste. atea ¿eh? no, no creo en estas cosas Pero No, no sabemos Sabemos que le dio un chocolate A mi mamá En un momento, mi mamá se levantó con un de Pero ese fue tu viejo, que quería arreglar una cagada que se había mandado. De hecho, la culpa fantasma. Y se le sentó también eh, en los pies de la cama a mi papá. Y hay un fantasma en casa. ¿Qué le hizo tu papá? Eh, se le sentó en los pies de la cama. La plató el tobillo? <risa> sí, sí, sí. ¿Pesarán los espíritus? Porque a lo mejor sí. se sentó arriba del tobillo, pero no pesaba. No, pero posta, vos sabés que yo tengo una amiga que... Eh, la Andrea, viste, que viene de vez en cuando acá en el programa, la chabona tiene experiencia con todos los fantasmas vive por haber, eh, no sé le pinta, viste, tener experiencia con los fantasmas pero así, no, me tocó las patas no, vino, me sacudó la puerta es Que por bueno, la podemos desafiar, Andrea, que no llame y nos cuenta alguna de esas anécdotas no, que mejor, nos no. mejor no no, porque empieza, viste hay un montón, tiene un montón de anécdotas Bueno, pero hay gente que está como más montón, susceptible a que le pasen esas cosas. Sí, yo creo es que como sí. que está todo el tiempo percibiendo a e intentando captar eh, estas ondas fantasmales. De hecho, los niños tienen una una conexión, eh, esto estoy hablando muy en serio, eh, lo más en serio que puedo hablar de esto, pero tiene una conexión más sensible que la gente más grande, se ve, y... han jugado naturalmente con algún niñito espiritual mm. pero no es lo mismo que un amigo imaginario distinto ¿cómo qué? sabés? y me han contado esto? claro, ¿quién te contó, contado, yo no te creo <risa> la Andrea la Andrea, la Andrea me contó y me dijo que su, hi su hija ah, la Andrea no tenía <risa> hija <risa> no, yo eh, tengo mi reserva tengo mi reserva, sabe qué? que lo, a los que lo, a lo que la pasaron les creo pero a mí no no me bueno volvemos a creer o a... reventar bicho. a ver si te convenzo martín si estamos hablando de las energías de, de, de, del mundo del universo y eso un espíritu no puede ser una energía que ande circulando ahí y que haya gente que la capta y gente que no la capta no, igual, yo lo, no, no digo que no lo tengo en cuenta digo que a mí no me ha pasado o sea después hay otro tipo de conexión que es sentir a los que uno extraña muertos En los eh, fenómenos climáticos. Por ejemplo... En el granizo. La puta que te parió <risa> y cae granizo. <risa> el pesado este volvió. <risa> o en el viento, ponele. O, eh, o en las nubes como Mufasa. En, el, en las nubes como Mufasa. O en el mar. Qué sé uh -huh. yo. Se las tiro. ¿Cómo, cómo, cómo? Me perdí. Que hay gente que siente a esa gente que extraña Viste la renga sí, que hice, me hice canción Bueno, no, porque a veces sí es verdad que un viento te puede eh, Claro, el tema es Ahora lo estoy pensando mientras estoy hablando En cómo llega ese recuerdo a uno ¿no? es, Quizás si llega en forma de perfume El viento lo puede lanzar Si llega en forma de recuerdo Una playa puede ser un, un, un recuerdo compartido En ese sentido, estaba saliendo Capi En ese y otros más también, pero podemos dejarlo ahí también. Dejémoslo, dejémoslo. Vamos a una musiquita, pero antes queremos que los oyentes nos sigan opinando. ¿Cómo se morirían? Sí, sí, ¿cómo se morirían y a quién matarían? Bueno, un poco más fuerte el desafío de esta, de este Vamos a hablar la apuesta, porque si no, no vamos a ningún lado. Si pudieras elegir cómo te morirías y si pudieras matar a alguien, ¿a quién matarías? Acá eh, mataríamos a Arjona. No, yo no. Yo sí. Yo también. Vamos a un corte musical y enseguida volvemos.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 Carne Ya no es nada Que de fusionar Mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Tal vez. Y esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. me apuren los momentos ya mi sien es un lamento mi cerebro escupe que al final del historial del comienzo que tal vez reemprenderá si quiero Ya no es nada He de fusionar Mi resto con el despertar Que se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción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 con el otro cimbronazo y la muerte que lo parió eh, y estábamos acá en el piso entre entre canción y canción el juan nuestro operador no nos comentaba y nos traía con la juan acción, el juan perillita juan eh, perillita un hecho un hecho interesante de qué pasa con los facebook de la gente que se mueve oh, es tremendo. Y a, todos nos, a todos nos agarró bronca ahí. si bronca o Oh, sí, es un fenómeno nuevo, ¿no? El de la gente que se muere y queda abierto el Facebook Es una forma de mantenerlo vivo en algún... ¿Quién tiene un muerto con el Facebook? ¿Alguien tiene ¿Quién un muerto? Todos tenemos yo, un muerto en el Facebook Yo tengo Facebook. cuatro yo tengo No, más Y en el placar Tengo cuatro y es un garrón eh, ¿Me puedes eliminar a tus amigos, Marti, por las dudas? No, no, es un garrón No los quiero borrar, a ver si se me enojan No, no, no, es raro, es raro eh, no, Nunca los borré Pero sí Sí, y la gente le sigue escribiendo. Eh, y en algún punto a veces cuando te acordás del chabón, lo entrás y le ves la foto de Facebook. Medio raro. Habría que dejar en algún lugar secreto una contraseña de Facebook. Por ¿no? las dudas. Sí. Che, che, yo no quiero que me sigan etiquetando esa foto donde me emborrachaba hace un año. A lo mejor es eh, un ítem más de los nuevos testamentos. Por ejemplo, bueno, te dejo mi casa a vos, te dejo el auto a vos... Y dejo mi contraseña para que cuando me muera no me sigan escribiendo. Claro. Y prometo que dejo todas las conversaciones interesantes ahí guardadas. Y borro todas las conversaciones antes de morirme. No, pero eso realmente... les llevaría eh, a la tumba. Es impresionante. Eh, siguen poniendo tres años de tu muerte, te extraño. ¿Por ejemplo? Sí. Sí, sí. sí. Yo... Me, te, hay un caso cercano que la gente sigue comentando, sigue etiquetando... Yo entiendo... ¿Te acordás la... cuando compramos? La... Yo Yo ve, cuando les agarra catarsis. extrañazo. Les agarra el extrañazo y como que lo etiquetan de extraño, loco. Es que la catarsis en el muro personal eh. es respetable. Sí. El tema es cuando vos le apretás el arroba, le escribís el nombre a una página de internet que va a derivar en fotos pasadas y posteos pasados. Eso ya me parece que, que no da. A mí me parece que, exita... que es la catarsis. Personal. Pero que exista un lugar donde compartir la extrañación no es interesante también. Pasa que a mí me a mí me, no me, me hace tanto, tanto, tanto ruido esto, pero me doy cuenta y veo que ustedes comparten, porque tampoco tenemos, ni <risa> hemos llegado a ese nivel de virtualidad en nuestra vida. Digo, nosotros no, no tenemos, no, no, no, no pasan claro. tantas cosas de nuestra vida a través del Facebook, ¿entendés? Hay gente que el Facebook es un filtro y después está. la vida, digamos, y cosas cosas también no tan extremas, pero que pero que pasan muchas cosas de su vida a traer el Facebook, y entonces después se quedan ahí, acordándose de la gente que se murió por su Facebook, qué sé yo Sí, o sino que la gente que en algún punto, como que por algún lado estás y te lo pongo ahí, viste, qué sé yo, andás a ver. es raro, es muy raro a mí, justo particularmente personalmente, me tocó una situación medio fea, en realidad una chica que Que se suicidó y que antes de morirse dejó de su foto de perfil una foto de Facebook con toda ella sangrando. Feo. Como para seguir We el feo, programa. Gracias por ¿Cómo levantamos programa? este programa ahora? por, ejemplo, no, por eso que digo que el Facebook no es un tema que... complicado. El Facebook es un tema complejo, ¿no? Sí, para corrernos ¿Mm? y huir de esa, de esa foto de perfil. Eh, a mí me parece que es interesante lo que plantea Cami esto de un espacio donde uno puede hacer catarsis, ¿no? ¿Qué, qué límite habría que poner en ese lugar, no? Si, bueno, quizás ahora pensándolo no me parece tan loco que.. Eh En este mundo virtual en el que vivimos, haya un lugar donde la gente deposite sus sentimientos hacia otra persona. Y hay un lugar en la virtualidad donde uno puede seguir Ay, vivo. Hay un lugar. A mí lo que me resulta loco es que le hablen como en primero, como si lo fuera a leer, básicamente. Porque ah, le escriben exactamente como ver, si fuera a leer. Es un dato. claro. Es y interesantísimo. Yo no sé si cuando te morís hay wifi, viste, ¿Qué? Me, me, me queda la duda. Qué sé yo, quizás sí. Acá la Eli eh, Aquilano nos comenta que. Moriría de cualquier cosa que no me haga sufrir. Estaría piola que sea una muerte tipo la peli de Notebook. Jaja, ja. no sé cuál es la peli. Y no quiere oratorio, como no, varios de nosotros. Pero no sé cuál es la peli de Notebook. Y acá en el piso también eh, se nos ocurría... ¿Cuál sería, el, eh, digamos, una forma de morir complicada? Eh, morir garchando, ¿no? Sí. Y ni hablar de que un garrón... para la contraparte. ¿Qué garrón para el segundo? ¿Para qué? Abajo o para los otros? A lo mejor son varios. Altas diez. Traíamos a colación a la muchacha Jessica Sirio Ninguno acá recuerda con quién es que se la se la relaciona. Sé que era un presidente de un club de fútbol importante. no. La verdad que no me acuerdo. Pero sí charlábamos de esto. ¿Qué garrón? Que queda una noche hermosa y el señor decidió partir. Claro. ¿Y no a su casa? Y que qué bueno que estaría, pero en qué momento? Al principio, Porque, al final. No, al final. Sí, es no, imagínate que, que, si que te quedas te quedas a medio garche encima y te morís. Claro, ¿no? la verdad, esa es la peor Me vuelvo el... necrófilo, ¿viste? Creo que después de, Déjame de terminar peor que morirse quemado, debe ser eso. Sí, hablando de necrófilos, hay una historia acá en La Plata. En todos los lugares. En todos los lugares, Monaco. no me digan, yo creía que era especial este. ¿Cuál? Eh, resulta que un chico, no, la, la historia de la mancha de café, no, no me acuerdo, sí, eh, que le descubrieron varios varios cuerpos en el departamento, una historia espantosa. Ah, pero eso ocurre así. Le encontraron un par de muertos en el placar. <ríe> Para mí ese es un mito que lo voy a contar, porque es también una cuestión moral de No te vayas con cualquier chico del boliche Porque puede ser un necrófilo sí. no, Pero, sí, ese, pero no, no te va a hacer el, nada el Si es necrófilo Porque estás viva, no le importa Pero te va a matar no, no, no. Y te va a juntar al resto de los cuerpos a Y te chica, va a garchar muerta A la chica le salió como un... Mancha Sí, Una, una un mancha fantasma Un salió. Un sarpullido y cuando va Se entera que era por estar Haber garchado con alguien Que se garchaba muertos Y, chan, y chan. que la iba a matar. Ahí se puso a pensar en que yo y ahí un montón de cerró mo Facebook. <risa> bueno, eh, así que ¿cómo seguimos? No, no, pero sigamos, sigamos, digamos. Esto de la virtualidad. Realmente es esto un tema porque eh, también hay situaciones que duelen mucho. Si, si muere un familiar o, o un amigo muy cercano, la gente realmente se expresa, se expresa por ese medio e eh, incluso. Eh, ha pasado cuando... O comparte con los otros, que también es tan triste. Claro. Bueno, eh, hay casos en los en lo, esas muertes que son eh, más mediáticas, si se quiere, tanto de, de gente famosa o, o eh, estos casos de femicidio que ahora es, salen, tanto, salen tanto por la tele, por desgracia, como que eh, la gente la, las agrega bueno, a las chicas. A ver qué pasa después de que no. la chica se hace conocida ah. incluso ha habido hay, hay estudio de casos no que no obviamente la solicitud de amistad nunca puede estar pero sí se empieza a seguir a la persona porque hay un todo un morbo atrás de eso y bueno es esto es un tema bueno incluso eso que en serati cuando cuando falleció su página de repente de tener 5000 me gusta no sé cuánto pasó a un millón me gusta digamos como que también hay Esa sobrevaloración de la vida también se da a veces sobre la muerte al revés y de repente la persona se convierte en, eh, en un icono que hay que seguir por Facebook. Claro. Sí, no, y además esto de que vos nombras de los medios. Cuando pareciera que hay muertes que tienen. Hay vidas que tienen más valor que otras vidas y hay muertes más importantes que otras muertes. Y sí, con olor a mandarina no, no vale. La gente con olor a mandarina. <risa> claro, y, y además. Sí, es como... cuando, cuando muere una persona rica. están todos lados, cuando muere un pobre no sale ningún lado, eso... Sí o, sí, o por ejemplo, hay un un terrible accidente en la autopista, mueren cinco. Como son muchos y desconocidos, mueren cinco, punto, no importa. Quiénes eran, cómo vivían... Bueno, igual también está un poco bueno porque te llegas a enterar de que se te murió el tío por el diario y te vas a querer matar, digo, es para mí no está bien no, no dar nombres de, de gente que se acaba de morir. mueren cinco personas y un boliviano dijo crónica no, esa cuestión también es diferenciada porque uno se puede reír Ajá. mucho pero es heavy pero ¿Qué? qué qué le pasa al bolita que se murió porque eh, nadie nadie pudo reclamar por su derecho no, no pero <risa> hablando volviendo a, a, a tomar el tema eh, si bien la muerte es valorada de distintas maneras se me ocurre ahora que una de las tantas formas que tiene este sistema horrible de matarnos es la represión y también la represión es valorada de otras maneras no es lo mismo reprimir una marcha de estudiantes universitarios en el centro de la ciudad que una comunidad originaria en el centro de la provincia no entonces eso también está como, como para reflexionar esto de bueno que qué muerte vale más que en realidad es que vida vale menos entonces entonces eh, se cuenta, ¿no? Este está el caso de la nena esta Melina de, de ahora que, bueno, ya ha circulado también por Facebook un montón de, de, de notas que son espantosas, que justamente ponen todo el tiempo esta, esta valoración de, del cuerpo y de la vida del otro a costa de mi propio cuerpo y mi propia vida, ¿no? Esta, la varita de la que siempre hablamos que, sí, que se juzga. o uno se, se encuentra eh, mirando la noticia ponele en una sala de espera Y, y muestran la cara de la chica que mataron y dicen, pobre, se murió y, era y encima era bonita. Como si eso la hace... Sí, y era estudiante, deportista, no se drogaba. Ahora esta que era una pibita perdida, ah. se la buscó, viste. Claro. Entonces, bueno, hay que también eh, leer estas noticias con algún que otro... Eh, filtro y, y repensar un poco lo que, lo que nos están diciendo, digamos, que los pobres, las muertes de los pobres valerían poco, o la muerte, la muerte de, de los ladrones se la buscan, digamos, o, o vale menos, eh, pero también no caer en que los medios le ponen el valor a la vida, nosotros sabemos muy bien cuánto vale la vida de cualquier persona, digamos. Pero yendo al valor de la vida Y cambiándoles de tema así como Como quien quiere eh, Me parece que es también Un, un tema interesante eh, ¿Qué es la vida? Eh, como es muy Filosófico y grande pero eh, Pasa a veces que eh, El aferrarse a la vida es, es así algo De supervivencia digamos de toda la especie Está buenísimo eh, Pero a veces eh, Creo que se toma a la vida en sí como que es como no sé como que es vida eh, estar respirar y que te late el corazón y no ser consciente y no tener noción de lo que ocurra tener una muerte cerebral por ejemplo eh, y mientras pero si te late el corazón estás viviendo entonces eh, el, también la, la el buen vivir o, o la la buena la vida digna eh, también es un tema digamos Eh, que es, es muerte eh, o no es muerte tener una vida donde lo único que me funciona es el pulmón derecho y con un respirador, digamos. Eh, también es, es otro tema. Hasta qué punto es vida, hasta qué punto es muerte eh, el estar, el que tus células funcionen, pero que tu, el resto de tu cuerpo no, no pueda sentirlo. Sí, también se me ocurre que hasta dónde es vida, hasta dónde es muerte, una vida que no es digna. ¿no? Claro. además de tener el corazón funcionando y el cerebro conectando las neuronas a veces tener eh, techo y comida hacen que uno pueda vivir dignamente entonces también como la muerte a veces se nos escurre o sea, la muerte quizás como la veníamos trabajando no sería solo desaparición física y corporal sino que también serían todas estas pequeñas muertes que a uno le van endureciendo el alma francamente totalmente muchachos ¿Pero qué le vamos a hacer? Bueno, pero para ir a temas más amigables, por ejemplo. Porque ya siendo las once y media pasadas, yo creo que es hora de hablar de temas más amigables. Por ejemplo, ¿qué hay después de la muerte? Se han inventado tantas cosas y mucha gente en realidad cree fervientemente en esas cosas. Y no me voy a poner a juzgar si son inventos o no, pero... Se han construido tantas cosas que hay después de la muerte que... Es tan buena, viste esa cosa de decir, bueno, el cielo o bueno, me voy a reencarnar en. ¿En qué te gustaría reencarnar, Camila? Yo creo que mmm, sería pato. Un uh -huh. pato me pato. encanta porque el pato no solo puede volar, sino que puede sumergirse bajo el agua y vivir en la tierra. Es un es un animal que habita varios eh, ecosistemas. Yo también estaba pensando en un pájaro, pero no sé si en un pato. Lo único de los patos es medio aburrido cómo culean, ¿viste? Porque, eh, por ejemplo, la libélula, que son esos los, los famosos helicópteros, eh, se reproducen, se aparean, como se dicen los animales, volando. No, al, muy bueno. al ras de un lago, por es ejemplo. Bueno, es bueno, es bueno. Entonces, nada, si un pato pudiera culear como una libélula, me encantaría ser ser como, como un pato libélula sí sí sí, sí, sí. Bien. si me puedo reencarnar en eso sería muy feliz mira bueno a mí me gustaría, gustaría um, ser una gota una gota no una molécula de agua ¿Ah, ajá ¿Por ¿Por pero qué? te vas a evaporar eh? boluda ya sos chiquita querés pero ser no más no importa todavía. si te evaporas seguirás con el cinturiente no ah, claro es eso es lo que me gusta <ríe> Me gusta que puedo ser aire, puedo ser hielo, puedo ser agua. Es, es, y puedo pasear por todos lados. Porque puedo estar en tu cuerpo adentro navegando, después me voy, me hago nubecita y caigo en la... El tema de que cuando <tose> realmente lo pienso y empiezo a analizar en todos los lugares que estaría, la gota de agua, la molécula de agua, es molécula de agua y ya. Pasea por todos lados, es hermosa. Pero no sería un pato curiador, por ejemplo. <tose> Aparte de tener muchos patitos que anden nadando a mi alrededor, la verdad que me encanta. Voy sí. a sacar mi Susanita de adentro. Igual te digo que, que sí puede serlo. Puede ser eh, una molécula del agua justo, pu puede estar, formar parte del pato. Pero... Eh, <risa> ¿Me está invitando a curiar con la cámara? Epa, pepa. <risa> Epa pepa se puede meter en la historia del pato. Eh, pero, bueno, pero además dicen que no solo podemos reencarnarnos después de muerto en otra vida... sino que venimos de otras vidas. Hay culturas que dicen que ya fuimos ardilla antes y antes de ser ardilla hemos sido una nuez. Como la gente que tiene cara de rata. Ah, vos decís que la gente con cara de rata o de topo en su defecto. iba a decir Ya ahí, sé de dónde venís, culiado. Ahí tenés con los genes. A mí no me jodé. Bueno, hablando de, de esto de las reencarnaciones, que como a mí me cuesta dar un ejemplo mío, porque la verdad a mí me cuesta pensarme en, en reencarnada, eh, hay una página que me ha gustado mucho en Facebook estos últimos días, que se llama Los Niños Andan Diciendo, que me gusta porque los niños tendrían que en verdad hacer este programa porque son esos que... Eh, poco tienen de estructuras y se van estructurando y es divertido en ese en ese transcurso lógico cómo se llaman las cosas y eh, dice le, un nene le dice a su mamá ahora no pero ya nos vamos a morir vamos a ser estrellitas y cuando volvamos a nacer te vuelvo a elegir más oh. bonito guachito <risa> enamoradísimo de la madre eso se llama complejo de hipon ah y la vuelvo a elegir como madre boluda y después otro le dice mami dónde estaba yo cuando el abuela vivía Ah, ya sé, cuando el abuelo vivía yo moría Me encanta, me encanta la situación <risa> Perdón, perdón Los niños deben tener una, una, una forma de ver la muerte Por ahí un poco más natural que, que los grandes más Yo me acuerdo que mmm, le tendría que pagar a Catalina, la verdad Antes de que ellos me paguen a mí por cuidarla La nena que cuida a la Camila eh, Porque una vez ella me contó que se le había muerto el abuelo Y yo le digo, ¿y vos cómo estás? y bien dice qué sé yo mi abuelo pero qué pasó con tu abuelo y mi abuelo se mudó se mudó se mudó para siempre se mudó a otro lado la chebon había entendido que no estaba más capaz que le dijeron eso se mudó te estaba diciendo no. pero me hablaba mal se mudó no boludo, estaba hablando de que se había mudado otro, a otro planeta Y que, nada, que, ¿y por qué? Porque se había cansado de estar acá. Listo, simple. Poco sufrimiento. Era más fácil asumir la muerte cuando éramos más, más pibes porque como teníamos que asumir tantas cosas, eh, se asumía la muerte como se asumía todo el resto. Quizá era algo más normal. Bueno, y hablando de qué va a haber después de la muerte, tenemos a Señor Tomate, una banda... entretenida que va a levantar un poco este ambiente de fotos de perfil así que vamos a escucharlo 106.3 Que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión. 106.3 106 Radionauta. Entonces ya vamos llegando al final del otro simbronazo, Siendo las 12 menos cuarto casi eh, Y ya estamos acá con nuestro compañero Gacel Cuentacuentos ¿Cómo le va Gacel? Buenas noches Hola, ¿cómo están gente del simbronazo. ¿Todo bien? Muy acá eh, con demasiada conciencia sobre la muerte Así que vamos a tener sí. que cerrar oh. este programa Y e irnos a, a olvidarnos de vuelta A dejar de simbronar tanto La muerte Vos, hacer, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo elegirías morirte si pudieras? Eh, no sé. Creo que una forma linda de morir sería un orgasmo universal. Porque al final es universal. algo así. ¿no? En una orgía, querés decir. No, no, no. <risa> en un sentido más... Qué sé yo, un poco más... Un orgasmo cósmico. Porque al final cuando uno muere es como que... Suelta todo lo que tiene que soltar. Y se une... Uh. a la energía de la que vino, ¿no? Vuelve otra vez a donde sea que estuvimos antes. Como la energía no se crea, no se destruye, siempre está circulando. Algo que nos y habíamos, que Uy, yep. Algo que nos habíamos olvidado que ahora que lo decís me hace acordar. Viste que dicen que cuando te morís pasa toda tu vida en un segundo. Hmm. A mí nunca me pasó, pero dicen que todo porque Por todavía no no se me acá. muero. Eh, pero bueno, capaz ¿viste que ya estás muerta y ahora esto es solamente El recuerdo de tu vida en ese segundo Pasada, sí ¿Quién te dice? Eh, claro. No lo sé, eh, pero qué loco eso, ¿no? Y yo lo sé porque para Les cuento esto que es mini, pero nada eh, Un chabón, ¿ustedes saben Los de Viven? ¿Vieron eso que se cayó El, bueno lo Que se comieron el culo del piloto Lo que se comieron la gente ¡Ah! Eh, para los que nos están escuchando, eh, son esos que iban en el avión, se cayeron en la cordillera y tuvieron que sobrevivir un tiempo sí. eh, antes, que se, antes que los rescaten. La cosa es que cuando estaba. Yo conocí a uno de los reales que estuvieron ahí, eh, que nos cuenta la historia. Sí, un sobreviviente. El chabón nos cuenta así como hicieron todo, que fue un garrón, comerse a los amigos, todas esas cosas. Oh, eh, ¿Cómo sabe bueno, la carne de humano? No, la verdad es que no le preguntamos, porque era bastante morbo. O sea, si estamos hablando hoy del morbo y era medio. Pero que que todos querían. No, no sé, fue por otro lado la charla. Comiste? Pero la, la movida es que el chabón, yo no sé si la flayó que qué. Como él lo vivió, tampoco voy a decir. Él dice que en un momento se murió. Y que le pasó toda su vida en un momento, qué sé yo, y que, no sé, no sé, digamos. Él lo voy a decir así, yo no tengo idea que cuánto de realidad tenía cuánto la flashó el chabón, ¿no? Eh, pero que salió un segundo, no sé, vio no sé qué, y vio que tenía que volver porque otra mina se estaba cagando, muriendo y necesitaba su ayuda, y volvió taca a la vida. Como que, no sé. Se los dejo ahí para a colación. Sí. Quizá la flashó de, de, de hambriento que estaba, ¿no? De comerse a sí. los hombres. Pero. A mí me gustaba, como decía Gacel, de esto de morirse y soltar, ¿no? Como pensarlo, también pensándolo en las pequeñas muertes, digamos, de, cotidianas. Claro, hay muertes todo el tiempo. De hecho, hace poco murió mi abuelo, hace como un mes, no sé, hace como quizás dos meses murió mi abuelo paterno. Y era muy loco porque es una figura que, digamos, fue muy importante en la familia... una persona un, un carácter muy fuerte una personalidad muy fuerte todos lo querían todos todos habían sufrido de algún modo por él pero igual todos lo querían y como cuando, cuando él murió es como que por lo menos en mi experiencia es como si su energía o como si toda esa vitalidad que tenía el viejo o toda esa esa si sí, no no sé decirlo de otra manera toda esa energía ¡fua! pasa a las siguientes generaciones Yo ni siquiera tuve una relación muy estrecha con él y nada, pero cuando me enteré, y me enteré, mi papá fue, mi papá vivía en otra ciudad, distinta a la, a la a aquella en que vivía su, su papá, mi abuelo. Cuando yo me enteré que mi papá fue a visitarlo y todo para estar con él los últimos días, eh, era algo muy fuerte, porque yo sé lo que significaba para mi papá tener que ir a ver a su papá morir, oh no, ya había muerto el abuelo. Mi papá fue para todo el tema Bueno, es todo un... Como ustedes dicen, es un garrón Toda una burocracia, todo un trámite Morirse mm. para la familia Significa papeleos, trámites Conseguir plata por aquí, por allá Créditos, lotes, qué sé yo, funeraria Sí, de esa burocracia también hablamos Al principio del programa Bueno, pero en ese mismo momento Como que hice una catarsis muy loca Y sentía como que, oh, como que el abuelo vivía en mí Era impresionante, en serio Lloraba así de la emoción de sentir como... como sentirme conectado con alguien que extrañamente no, digamos, no viví mucho con él ni compartí mucho sino que nos vimos en momentos muy escasos pero era muy íntimo lo que experimenté en ese momento de la muerte también no es solo personal sino que toca también a los a los otros, a los que te rodean o sea, es un acontecimiento y con esto que, que hablábamos más temprano de, de las cuestiones más de... de el... De las relaciones, cuando hablamos de la vida, como también como una cuestión de organización y de esa energía que une eh, en, entre una cosa y la otra y, lo, y va más a la, al orden y todo eso, eh, tiene que ver, para mí, lo que vos decís, en cuanto a que eh, la muerte no es nada más de uno, sino de todos, porque en el fondo también hay un todo eh, en cuanto a las relaciones que hay entre unos y otros eh, claro. y que deje de haber y de, que deje de estar uno, es también que. Eh, en pase a ver un poco más de entropía y un poco más de desorden en el universo pero también la vida perder a eh, esa conexión que estaba teniendo con, con ese otro y en realidad es como que todos estamos conectados entonces uh -huh. uno deja y los demás se fortalecen ¿vale? así lo, lo experimenté yo en ese momento ¿no? capaz nunca lo había visto de esa forma pero cuando sentí como que algo me estaba entrando y mierda claro la voz se fue y ahora deja Al resto, qué sé yo, que deja, pero algo está dejando. Muy lindo, es una forma muy vital de transitar la muerte, digamos. Mm. Muchas gracias por compartir eh, esa experiencia. Y nos toca despedirnos, eh, decirnos chau. Muere este programa en unos minutos. Y bueno, yo quiero agradecerles eh, por habernos acompañado, a todos los oyentes, aunque han hablado poquito hoy. Pero... Pero están. Pero están ahí, lo sentimos. Así que me despido hasta el próximo lunes y se despídense, ¿sí, compañeros. Bueno, eh, hasta la vista, babies. Tuntum, <risa> ¿no? Yo se la, lo disparo después de la vista. No, eh, gracias, de verdad. Es un tema que, que cuesta en lo personal y que fue muy ameno. A veces bajonero, pero va a terminar levantándolo. Tengo fe. Muchas gracias. Así es, así que bueno Nada más para decir, el lunes que viene Vamos a estar con otro simbronazo a las 10 de la noche Como todos los lunes eh, Así que sintonicen Radio Nauta y quédense con nosotros La puta que vale la pena Estar vivo Y bueno, ya que estamos hablando de la muerte y todo, esta es esta canción se llama Orgasmo Universal y viene con cuento incluido, así que dice... Me asomo por el balcón de mi intelecto A ver si de pronto te veo caminar Por las calles de mi alma Sin rumbo fijo sacudiendo mi esencia Y remojando mi deseo Ya no eres más que otra de las aves fugaces Que vuelan por mi ser Hermanas del sol, hijas del silencio Eres sonido y espasmo Eres sonido y espasmo Un orgasmo universal Iba mirando a través de las ventanas La intimidad de sus vecinos Las pequeñas tragedias domésticas Los amores furtivos Aquellos breves instantes de felicidad cuyas noticias jamás, jamás, jamás Habían llegado a la escalera común Sangre y néctar de Dios, eso eres tú valga sobre mi memoria montada en la razón sí y llegas a mí y llegas a mí y llegas a mí por los trastes de mi guitarra naran De bebes la historia como jugo de humano. Eres como el universo en tan solo un verso. Al entregarte en un beso. Oh. Eres como el universo en tan solo un verso, un cuento. Naranananana, na, na, na, na. al entregarte en un beso, en un beso. Y justo en ese momento, justo en el instante en que estaba a punto de reventarse contra el pavimento, había cambiado por completo su percepción del mundo y de la vida y se había dado cuenta que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa valía la pena ser vivida valía la pena ser vivida Eres como el universo en tan solo un verso al entregarte en un beso en un beso Un dibida pam pam pam dam dam dibita Mais il m'entend, mais oui, Madame. C'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver. Toute ma flamme, tout mon bonheur, quand je revois ma petite église où le mariage a lieu Quand je revois ma vieille maison grise.